Se nos llenó la cocina de humo y el estudio de gente que vino con buen humor a demar. Bienvenidas sean Caro Bergonzi, Cristina Guagliano y Valentina Basi. s ¿Cómo les va? Muy、párbaro. bien, creo. Medias、tal? dormidas las tres, ¿no? Ah, sí. Porque yo llegué hoy a las seis de la mañana y ellas me vinieron a buscar. Y No es porque trasnochamos. No, claro,、bueno. porque e o Parece que estamos amanecidos. Vamos ¿eh? a ir despertando, ya es la hora. ¿Vieron que yo, nosotros arrancamos nuestra segunda mañana, la de Radiocracia, con ese Buongiorno r e m o l ó n y Suponemos que、sí. hay gente que se, que se prende recién a esa hora a la radio que la primera la desecha porque es más informativa, más dura. Bueno,、eh, vamos a conversar. Hoy a las 7 y media de la tarde en el espacio Inca, lo venimos diciendo durante toda la semana y hoy desde temprano, Cintia Alcaraz también estuvo hablando de esto. Se va a, a dar la película presente continuo.、Eh, Valentina Basi es、eh, protagonista central de, toda el, de todo el proceso y la historia de e Sapeli. Y desde Mar de Fueguitos han tenido el impulso de traer esto y de hacerlo realidad y de ponerlo. En la comunidad nuestra. Así que,、eh, por un lado, bienvenido sea de vuelta, este, felicitaciones por esa movida, y este, cuéntenme que, con qué expectativa esperan, que, de qué se trata, si quieren empezar ustedes hablando. Ahora conversamos con Valentina, y se miran y se. Nos miramos y nos hacemos gestos, pero encima nos ven. Que nos y nos sí, nos no están viendo todo.、Bonito. Bueno, un poquito. Eh, bueno, eh, sí, es. Con mar de fueguitos y con un montón de voluntades. Banda, bandísima, porque nosotras somos dos secas. Este, dos con muchas ganas. Este, y surgió también, además, con el impulso de uno de los integrantes y su familia, de que se habían enterado de que la película estaba estrenada y de que existía esa posibilidad de que, además, haya una charla.、Y、dijeron, che, qué bueno que estaría que pase eso acá. Que venga, ¿te acordás? Fue en un, en un café. Sí, vacaciones de invierno, entonces fuimos a Buenos Aires, pasamos por la experiencia y lo conversamos. Y después, en un momento, a Cristina le llega el mensaje de: Yo tengo el teléfono de v a l e n ¿no? t i n así. Y dijimos:、Gracias. Vamos con todo. Pero eso es como conjunto de un montón de cosas. n o s o t r o s seguimos todo el movimiento de principio a fin, pero sin un montón de gente y de no, voluntades. Bien. No estamos con Valentina. Es La montón, salida es、hicieron. colectiva, Juan Pablo. <risa> si no, no salimos. Si no, nada. Y, y Valentina, ¿esto te viene pasando en otros puntos del país? Que, que se ve yo... así una red de contactos que a veces de gente que, que no tiene que ver con, con la industria del cine muchas veces, sino、claro. que viene de otro lado. Sí, miti, miti.、Uh -huh. eh, igual yo es el único viaje que hice, el de Ajá, la m o f a Fue más el director, Ulises r o s e l l porque yo estaba haciendo teatro, entonces se me complicaba mucho. Encajé justo que dejé de hacer teatro, pero sí, fuimos, fuimos a festivales de cine, al de Tucumán, que ganamos el premio de sí. Tucumán. Sí. Okay. Eh, Barilochi, que Ulises r o s e l fue como jurado, entonces también pasaron la peli. Este, fu fuimos a varios la fue la película a varios lados y la acompañó Ulises r o s e l l A la pompa vine yo. Buenísimo, bueno, y por ahí estamos dando por hecho que se conoce. Presente Continuo、claro. es la película de Ulises r o s e l que a su vez es el papá de Lisandro, cuya historia se cuenta. La mirada de Lisandro, que tiene 15, 16, Diecisiete 17, 17 años. Claro, tenía 16 el año pasado, que、claro. decimos. Eh, bueno, su mirada es un pibe dentro del espectro autista, es tu hijo.、Uh -huh. ¿Y、eh, ¿qué, qué sentiste en el proceso y qué sentís ahora con, con la película? Andando、mm. y además este, sosteniendo esa vida cotidiana antes que se volvió documental sí, y que sí, sigue su s p a s o s Fue muy intenso.、Mm. La idea me la trae Ulises, que él,、eh, oh. él es cineasta y hace mucho este tipo de docuficciones, ¿no? eh, mezcla de documental con ficción, biodrama le llamamos nosotros, porque no es un documental,、eh, es, hay una mezcla ahí que no, nadie entiende muy bien qué, qué es ficción y qué es realidad. Entonces me dice, che, quiero filmar a Lisandro. Y、yo dije, pero es un quilombo. Esa <risa> es mi primera reacción. e s t o、no? fue cuándo, por ejemplo? Esto fue hace、Ma、mucho. Eso fue, esto fue en el 2020. Estábamos、Bien. en pandemia. Pandemia, hecho, en otra, primer... historia. No, otra, pa otra historia. Pandemia,、claro. otro país, otro,、sí. todo otro.、Sí. Pero Lisandro ya empezaba, tenía 11 años más o menos, 12, empezaba a hacer la transición de niñez a d o l e s c e n c i a Claro. Y eso es lo que me dijo, que me conmueve、más、mucho. esa transición.、Todavía. Más quilombo todavía. <risa> a Ulises lo conmovía. Y, y quiero registrarlo. Entonces, la primera secuencia de la película es en esa. Hay un salto, porque、claro. hicimos unas pruebas en el 2020,、Ajá. que en realidad iba a ser una ficción,、Bien. no iba a ser、eh, esta mezcla. Entonces, hicimos una prueba, dos días de jornada,、eh, la editamos, va,、eh, la editamos, digo yo, él la editó, y después se, se f r i z ó como que no le, no, a Ulises no le llegaba,、eh, no, la llegaba no, la terminaba de, no se le terminaba de armar en la cabeza, ¿no? Sí,、eh, la gente que la, que la veía, los amigos que la veían, nos decía: es muy interesante toda la parte de ficción, qué sé yo, pero yo me quedo mirando a Lisandro. Eh, y ahí era como, ah, ah, ah, no tanta ficción y más seguirlo a Lisandro.、Bien. O sea, lo atractivo era Lisandro,、uh -huh. con sus cosas raras que hace, con su, forma, con su forma diferente de relacionarse con el mundo, su forma diferente de relacionarse con la gente, su forma diferente de relacionarse con su cuerpo. Entonces, e s o era muy atrayente para, para los amigos que no están、eh, relacionados con el autismo, ¿no es cierto?、Eh, que veían.、Este. Entonces, pasó el tiempo y el año pasado, el año pasado. Ay, no puedo creer tan, tan rápido, dijo. Ya la tengo, <risa> filmemos. Y yo, yo ya me había olvidado, para mí había sido, bueno, un intento.、Claro. Ah, como que lo habías dejado. No, no, no, claro, este, dejó. Aulice muchas veces hace pruebas y, y a veces son películas y a veces no, ¿no? Como, Bien.、Eh, pero se ve que le quedó rum, rum, rum, rum, rum. Y, y el año pasado dijo: la, la, la hacemos y tiene que ser ya y se tiene que estrenar ya. p a r a Porque también el, el, todo lo, lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? claro. la, la, la, la, claro. la convulsión con el sector de discapacidad, lo quería también registrar y lo, y lo tenía que estrenar. Entonces, bueno, la hicimos ya con nuestros ahorros, con nuestra plata. El Inca ya no está. Y, y, y también, tampoco sé si hubiese sido. Este, con el Inca, porque necesitábamos que el equipo seamos nosotros、uh -huh. y los、claro. demás. No, no, necesitábamos mucha intimidad. Entonces, este, fue así, muy artesanal,、eh, y bueno, y, y se hizo, y se terminó, y fue una hermosura. ¿Y, y ¿qué, qué te sorprendió de todo eso? De, de, del proceso previo. Ya me dijiste, te sorprendió el momento en que sí, a Ulises se le ocurrió que era el momento. <risa> pero entiendo también por <risa> lo que explicas que fue una cuestión que tiene que ver con la realidad social, política, sea como quieras, es que lo que estaba ocurriendo en el momento como Yo que. Yo creo que fue una conjunción de todo. Que a Ulises Roser se le debe <coughs> haber armado algo en la cabeza que, que tiene sus tiempos. El proceso creativo tiene sus ¿Tiene tiempos. Su tiempo. este, es así. Y más cuando estás. Tan expuesto,、claro. porque sin duda es nuestro trabajo más expuesto, tanto él como director como yo como actriz. O sea,、claro. filmamos a nuestro hijo.、Eh, claro, más、autismo. vale. O sea, era muy expuesto y sabíamos que eso iba a traer también algo de、Todo. y te abrís a la gente, ¿no? Entonces,、ah. eso también traía como no queríamos que la pase mal. Eh, Lisandro, ¿no? Como que había un montón de cosas, de cuidados que por ahí con otras películas no. ¿Y, no y se cómo、pierden. la pasó é l h e r m o s o Hermoso. hermoso.、Mm -hmm. Bien, en el proceso de rodaje nunca llegó a entender que estábamos haciendo <risa> una película, ¿verdad? Y que yo me empeñé. <risa> claro,、no、yo vi、explicarla. que uno de los, de los disparadores de la peli es、eh, si Lisandro entiende. Dónde está la ¿Dónde ficción está y dónde la está, la realidad, y está la, realidad, ¿no? la realidad, ¿no? Un poco. Pero decís que claramente sabés que lo disfrutó.、Eh, sí, lo disfrutó un montón porque estaba con su papá y su mamá y lo llevamos a lugares. O sea, él, él, él básicamente feliz.、Eh, eso es feliz. Casi siempre, digamos. Pero, pero cuando está con su papá y su mamá es más feliz. Y además, seguramente nos veía contentos a nosotros, porque Ulises estaba haciendo lo que más le gusta, que es dirigir, y yo estaba haciendo lo que más me gusta, que es actuar. Entonces se armó una actividad en conjunto. Nosotros estamos separados. Este, se armó una actividad en conjunto、claro. entre los tres. Hermosa.、Uh -huh. eh, y no, no, no hay muchas cosas que tenemos para compartir con Lisandro, porque con sus intereses tan restringidos, no es que h a y un abanico de cosas que tenemos para compartir. Entonces, esta fue una.、Eh, y después, cuando se estrenó, que le encantó verse, le encantó. Ahora estaría feliz viéndose otra vez en el cine, porque fue a todas las proyecciones, sí, a todos los debates.、Uh -huh. Eh, y verse en el cine,、eh, ¿no?、Claro. El sonido,、eh, la imagen, sí, sí, por supuesto, la seguridad, un...、eh, se volvió l o No es como verse en el celu, ni siquiera.、Eh, no, claro, claro, cuando, es otra cosa. Cuando、claro. Ulises la editaba,、cuál? que la editó en su casa, él miraba, a veces me mostraba material y nos juntábamos en una de las casas y veíamos material. Él miraba, no le interesaba en lo、no. más mínimo, miraba un poquito y decía Pinamar, ¿no? Cuando、eh, se iba. Pero <risa> en el cine se quedó. Así, helado mirando, porque se le armó.、Uh -huh. Para mí se le armó. Ah, esto yo lo hice y ahora está acá.、Y、ahora está acá, <risa> claro. Y, y, y, le encantó, y, le, y le encantó. Y bueno, o sea que también fue otra experiencia para nosotros este, todo lo que fue la proyección de la película. Y, y eso para adentro y, y hacia afuera, una vez que la película salió, ¿qué, ¿con qué te encontraste del otro lado? Claro,、eh, es、eh, oh, todo eh, un eh, tema. Porque. Cuando a mí me mostraba Ulises el corte final de la película, yo le decía: Mira, a mí me gusta, a mí me encanta, me parece súper poética, me parece que es, no es una peli pedagógica, que era lo que menos queríamos hacer, no estábamos、uh -huh. para dar clases de nada, eh, eh, pero es mi hijo, o sea, no soy objetiva. Claro, <risa> claro. claro, es, es difícil. í s i m o Entonces le decía: Mostrásela a más gente, y él decía: No quiero abrirla, no quiero abrirla porque tengo miedo de. Entonces fue directo al Bafisi. que Se estrenó en el Bafisi y sacó el premio del público.、Uh -huh. Ahí yo me di cuenta de,、ah, encima le gusta a la gente. Estaba bien.、Ah, claro, <ríe> claro, claro, Porque、bueno. hasta ese momento era para mí algo súper íntimo. Que haya entrado al Bafisi me dio como una. Bueno, está bien, le gustó al programador del de Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente,、claro. un festival muy importante en Buenos Aires.、Eh, y, y después, bueno, cuando la gente salía muy emocionada, decía, yo igual soy muy escéptica. Y fui muy de a poco. Mi hermana me dijo: Es una belleza,、ah, es、claro. una h e r m o s a Y yo, ay, pero porque s o es mi hermano. O sea, nunca creía、sí. demasiado. Pero bueno, fuimos a las tres funciones del Bafisi y, y ya el público no era los amigos. Claro. <risa> y súper conmovidos, súper conmovidos. Muchas preguntas.、Eh, y el premio del público coronó. Claro. Y bueno, y ahí ya m a l b a Cacodel, y ahí tuvo su circuito, ¿no? Bien. Y Caro y, y Cristina, ¿qué contacto tuvieron ustedes con la película? ¿Qué les pasó? Yo, yo, por suerte, todavía no la no vi. ¿No la viste? ¿La vas a ver hoy? No, en la que la vio. Y fue la vio caro. Y no quise verla. Bien, está bien, está bien, claro, más vale. Hoy, Te estás cuidando tengo, el momento para tengo hoy. tengo todo, todo, e s c u c h o e s c u c h o de todos lados. Y le quiero hacer una pregunta a Valentina.、Eh, él, cuando la ve. ¿Cuánto dura la película? Una hora y cuarto, una hora y veinte con el rodante. ¿Y él está sentado mirando.? Sí. Cosa que no se puede creer, porque、ah, Lisandro no está nunca una hora y cuarto. No,、oh, no, obvio, conozco el tema. Uno s s a l t o se s tiene que dar claro, o hablando. Un, o una,、eh, Lisandro o hablando. habla con su s e c o l a r s permanentes. y se queda los 80 minutos en el cine. Se ese quedó todas las funciones, ya no queríamos ir más a las funciones. Yo decía otra vez ver la película, porque claro, claro. uno la ve dos veces después、pues、ya no la ves más a la peli. Pero bueno, Lisandro la quería ver, vamos a ver la película de Lisandro, decía. <risa> Melisandro dice, sí, el,、claro. y, y repetía los textos. Y aún claro, hoy repite los textos,、claro. me dice los textos de la película.、Claro. O sea, como los actores, que muchas veces、claro. es una belleza.、Eh, los textos,、eso. voy a los textos. ¿Ustedes le dieron texto o es lo que él dijo? No, no, no, todo es lo que es. Siempre es seguirlo a él.、Ah, claro, o sea, claro. Es que teníamos, nosotros teníamos una guía, o sea, Ulises tenía más o menos ideas de qué Bien, contar、uh -huh. y, y, y much, muchas charlas también, qué nos gustaría contar. Me preguntaba mucho a mí también. Y después decía, traté de meter este tema. Pero era así, c o l l a s Claro. p a t e si podés. Sí, y,、eh, y, y si sale, sale. Si, si sale, no, si claro, no sale. Depende de Lisandro, sí, claramente. Todo dependía、uh -huh. de Lisandro. Y eso era a veces muy gracioso porque. Pobre Ulises. e después le agarró la mano, pero como él hacía todo,、sí. hacía cámara, foto, sonido,、oh. entonces me ponía el mic a mí. Y por ahí tenía el plano perfecto y Lisandro blup, se iba para otro lado. Y decía la puta、no...". o, o por ahí tenía el plano perfecto y se había olvidado los anteojos en la mochila y no veía nada. Y dice: Creo que está buena, pero no vi nada de lo que Ay, filmé.、Claro. O al revés. Sí. O estaba fuera、Qué、de、hermos. foco y de repente Elisandro entraba en foco y quedaba una toma. Yo no sé, la toma de la pileta, vos que la viste,、sí. viste la que se tee en la pileta, es una toma para mí de una.、Poesía. se ve, es, es muy poética y se、uh -huh. ve sus emociones、claro. con una transparencia y esa fue de casualidad. Claro. claro, mucho de, de cuestión doméstica, obvio, porque es una película este, construida de esa manera, claro, este, artesanal、claro. y con lo que va pasando. Y decime, Caro, ¿qué,、no、qué te pasa?、No, ah, yo no soy un buen parámetro. Yo soy un buen parámetro. Yo s tan porque... buen parámetro como cualquier otra yo, persona. Yo no lo e g o e x i s t o Entonces fui como re aguerrida, vamos a ver esta peli, la última función de las vacaciones de invierno en el Malva. Dije, va, con todo, esto va a ser una fiesta, bombos, p l a llanto. <risa> <risa> <risa> llanto, llanto, llanto, llanto. Escuchaba y terminaba la peli, y escuchaba a la gente y yo no paraba de llorar, digamos, como, y la gente toda, todas las personas. Y eso es algo que ayer, o en estos días que nos preguntaron y me lo hizo recordar. Era como si fuésemos todos amigos en ese lugar.、Uh -huh. De golpe、Hay、aparece una、arma. intimidad、uh -huh. y unas confesiones y un intercambio、uh -huh. de ideas o de lo que sea,、eh, que me parece maravilloso. Que eso es lo que la trama de la peli、sí. es lo que trae después a la sí, charla. Sí, totalmente. Como que trasciende la peli, ¿no? La charla del después trasciende la película porque, bueno, porque se arman. Muchas preguntas, quedan flotando muchas preguntas en el aire.、Eh, es, y es y notaste、mío. ahí que, que la peli sirvió también en el sentido, no sé si decir político, institucional, de, de tendido de redes.、Uh -huh. ¿Permitió tu contacto con, con otras familias que atraviesen esa problemática? Montón, ¿Cómo, cómo、claro. se fue dando? Es un montón. El, el público básico de Buenos Aires fue: bueno, gente que le gusta el cine porque al estar en el Malva,、eh, que, es, que es, un, es un cine que ya tiene su público fijo, ¿no? que a veces va a haber.、Oh, no. A, ve, a、sí. veces que había gente que ni sabía lo que iba a v e r pero como、sí. está en el Malva, va a v e r l a ¿no? O sea, que había gente cinéfila, pero había muchísimas familias de hijos con discapacidad、eh, y muchísimo psí. O sea, el ambiente psí, les digo p s i a psicólogos, terapeutas, musicoterapeutas. Este,、eh, es verdad. Muchos, es verdad. pero muchos que aportaban. Que aportaban por ahí este,、eh, visiones que a mí ni se me habían ocurrido de la peli,、claro. ¿no? que s o ú p e r enriquecedoras.、Uh -huh. Ese básicamente fue el, el público de la peli.、Eh, vos dijiste que Lisandro es siempre feliz y sí, a, a vos se te ve con esa energía permanentemente. No sé si tiene que ver también con, con tu momento, con este momento. En general, ha sido una, una actriz que uno ve con el、mm. buen humor alrededor. Eh, pero supongo también、eh, la problemática implica momentos de, de dolores.、Sí. De, de, ¿Cuáles son? Tuviste que aprender a, Uf, a, a mirar de otro modo.、Eh. Un montón, un montón.、Eh, son como desafíos permanentes, ¿no? uno no se relaja mucho nunca. Este, Eh, a veces, para mí, por lo menos en Lisandro, yo no puedo hablar en nombre del autismo. No, puedo hablar en、vale. nombre de mi hijo, porque el espectro es、claro. tan amplio.、Sí. Vienen como oleadas, ¿no? A veces está tranquilo, como el mar cuando está tranquilo, y de repente vienen oleadas, decís, uy, ¿no? Desafíos que hay que encarar. Entonces hablamos con los terapeutas, con la escuela, te, te preocupas un montón, y de repente, uy,、uh, se calma un poco. <risa> mi vida es más o menos así, pero ya aprendí a, a que es así. A surfearlo.、Eh, a, a surfear, <risa> ya que e s t a m o s e n la metáfora del mar. Sí, sí. <risa>、eh, yo creo que cuando uno se ubica en la diferencia, es、Ajá. cuando todo, que es lo que hablábamos ¿Sí? en el auto, ¿no? sí, sí. es cuando todo cambia y empezás a ver a tu hijo como es, ¿Cómo y es? no como pensaste que iba a ser, como querés que sea,、eh, ¿no?、Mm. Como、claro. es. Y yo creo que el título de la película es un poco así, ¿no? Eh, estar con Lisandro sin esperar algo más de él, ¿no? intentarlo todo el tiempo. Uno espera algo más, porque para eso va a hacer las terapias, para eso va a una escuela especial donde le enseñan a adquirir herramientas. O sea, todo el tiempo uno quiere que adquiera la mayor independencia en su, en, en su vida. O sea, uno todo el tiempo tiene como esas expectativas, pero poder hacerlas a un lado. Cada tanto y estar con tu hijo en el presente sin esperar nada、claro. más de él.、Mm. Me parece que eso es hermoso porque ahí salen las cosas hermosas. Que bueno, que hablábamos en el auto.、Sí, n o、sí. Mi hijo es así, sus particularidades, porque、claro. es tan diferente que por, por, por singular es maravilloso. n o、eh, Entonces,、eh, ahí, ahí cambia. Y no, igual tampoco quiero que esto se romantice, no todo el tiempo pasa más eso. Vale, más vale. Más vale. A veces es como, uff, Dios, esto es re difícil. Sí. Pero, pero el amor es incondicional.、Eh, por y, otro lado,、eh, sí, a ver, dale. No, este me, me trajo a colación. La tengo, es... tengo de auxiliar, se darán sí, cuenta, sí, sí, a sí, Cristina g u a r d i a n Tengo dos reportajes. Sí. Sí, sí. <risa> bueno, ¿a qué r a tiene es, que sí, venir mañana? Que no venimos. Lo que pasa es que no venimos. Muy, y es una de, las, de, los, de, de mis. Cosas pendientes trabajar en una radio. Bueno, dale、ah, Entonces, aprovecha, me encanta. Aprovechar el momento. La verdad.、Eh, no, digo yo, no la vi la película, <risas> pero con lo, con lo que vos estás transmitiendo, también、eh, es como didáctico para las personas que no tienen、uh -huh. personas con discapacidad, que no saben qué es la、uh -huh. discapacidad, porque, bueno, no les ha tocado. Y a veces te dicen. Y yo no sé cómo actuar.、Uh -huh. Yo, no, yo no, no la invito o no lo invito porque no sé cómo tratarlo. Entonces me parece que esto también、sí. es como、eso、ver como, que se puede. Eso fue como un bonus track de la peli. Nosotros no, nunca no. Nos, lo pro, no, nos lo propusimos. La palabra visibilizar en el arte no me encajaba, ¿no? Porque yo quiero visibilizar el autismo, trabajo un montón para eso. Pero como el, cuando uno hace cine, cuando uno hace arte un、eh, hecho creativo. Te sacás de encima eso porque, porque para ser más libre, ¿no? para trabajar con más este, poder decir cosas que en la vida no se dicen. ¿no? El arte es lindo para eso. Pero esto que vos decís es tal cual. Yo me di cuenta, porque había mucha gente que me decía en los debates: Yo no tenía idea.、Claro. Y yo le dije: ¡Genial! Cuando <risa> mañana te encuentres con un l i c a n c i a o en el colectivo, no、claro. te va a ser tan ajeno. Y si ya no claro, te es tan、claro. ajeno, y ya el primer paso se dio. Se dio,、mm. seguro.、Eh, y eso es hermoso.、Eh, Valentina, el, el, la película en sí、eh, te puso también, por el tiempo en el que se、sí. presentó, en un lugar político que no sé、sí. si buscaste. Quizás sí, quizás buscaron eh, juntos. Eh, Y además, en un contexto en el que el, el, el Gobierno Nacional tiene la manía de atacar artistas y trabajadores de la cultura, ¿te, ¿te generó eso algún ruido, algún temor, alguna preocupación? No, fue sucediendo. La verdad que yo pensaba, este año, qué raro que fue、eh, para mí.、Eh, porque el, el, el estreno de la película hizo que yo te haga muchas notas y como justo estaba con la ley de emergencia en discapacidad、claro. este, jugándose. En las notas lo metía. Y a partir de ahí me seguían preguntando y ya después me empezaron a llamar para notas, no para hablar de la película, sino para、claro. hablar de la emergencia de discapacidad. Casi que te tuviste、eh, que instruir en los、eh, detalles administrativos no, no, y económicos. Yo、claro. soy una legisla claro. Ya claro. Soy legisladora. Me sé todo, el, el emplazamiento, de, o sea términos, ¿viste?、Sí. términos legislativos、mm. que nunca pensaste que iban、claro. a ser. Claro. Pero bueno, eso, eso me pasa a mí siempre en la vida. O sea, siempre、eh, estuve informada, estoy informada, siempre fui a marchas, e s t siempre Siempre uno está defendiendo los derechos de, de sus hijos, gobierna y quien gobierne, lo que pasa es que este es, es tan atroz lo que está haciendo、eh, que, que hubo que hacer muchísima fuerza y hay que seguir haciendo muchísima fuerza. Y de repente me encontré en un lugar que yo no había buscado, pero de repente sentí como la responsabilidad.、Claro. Uh -huh. Porque también en las marchas me, me, ya, la, ya empezábamos a conocernos,、eh, la, todos los que íbamos, y me empezaban a decir: es importante lo que haces. Entonces empecé a sentir como más, más responsabilidad, y bueno, ya, ya la tomé.、Bien. La tomé, y si sirve, genial. Y, y、bueno. no te quiero、eh, refregar esa responsabilidad ¿Sí? por la cara y, y, y, y meterte en un lugar que no buscaste, pero.、Eh, ¿Qué te pasa en el cuerpo, en la cabeza, en el corazón, cuando en medio de toda esa pelea se da un resultado electoral donde una mayoría del,、uh -huh. de la sociedad, una mayoría elige, relativa, ¿no? porque también、sí. este, hay que tomarlo con pinzas, es una mayoría relativa、pero、justamente eligió, porque hay gente que. Pero elige, elige y elige banca、rumbo. esa propuesta que、sí. implica. Lo que nosotros acá llamamos crueldad y demás. Sí, tristísimo.、Eh, la verdad que el domingo fue tristísimo. El lunes fue tristísimo.、Eh, ayer, cuando se reunió el directorio para. Porque No están cumpliendo con la ley que pasó cuatro、claro. v e c e s por el Congreso. Sí, la recordemos, la ley de emergencia de、claro. discapacidad vetada, el Congreso la vuelve a sancionar. El gobierno hace una trampa clara para trampa. decir no la aplica, la definancia, la vacía, dice está promulgada, pero no existe. Pero la suspende. Es la promulga、pasa. y la suspende.、Claro. Eh, cosa que no se hace sin constitucionales i l e g a l Es Delito lo que hicieron, pero el, el hecho de que con las elecciones se haya afianzado este gobierno es tristísimo porque ahora tienen muchísimo más poder que antes、eh, y la lucha se va a tener que hacer 100 veces más que antes.、Eh, pero vamos a seguir, vamos a seguir en las calles hasta que la ley se cumpla. Si se cumple la ley de emergencia, no vamos a estar genial todo el sector de discapacidad, pero por lo menos. No van a cerrar las escuelas, no van a cerrar los hogares que tienen a las personas con discapacidad que no tienen mamá y papá, no van a cerrar las instituciones, los transportistas van a poder llevar a, a, a, a las personas con discapacidad sus terapias, o sea, lo mínimo se está pidiendo, pero eso mínimo todavía no está. Valentina, va a ser un gusto escucharte y seguro van, van a ahondar en algunos otros temas que tienen que ver más directamente con la discapacidad. Vas a estar mañana a las tres y media en nuestro programa El Mundo según Francisco, el emperador Francisco Fernández.、Eh, va a estar recibiendo con su estilo particular,、sí. eh, así que va a ser un momento más rico que este, incluso,、eh, para, para que charlen.、Eh, más vale que、eh, les agradezco a las tres, Caro、eh, Cristina. Valen. Ah, a las t r e 3 dije tres y media. No sé por、a、qué tengo tres, el chip de, de tres y media a cuatro, Es de tres a tres y media mañana el mundo, según Francisco, en vivo.、Eh, les agradezco. Este, más vale que el micrófono e s t á abierto para que digan lo, lo que quieran. Yo voy a refrescar, más vale, los datos de esta tarde para que se acerque la gente que, que desee. Bueno,、eh, nosotros queremos agradecer, por supuesto, siempre a la Radio Kermés porque nos abre las puertas y siempre facilita que todo sea. Amable.、Uh -huh. eh, así que muchas gracias por eso. Ojalá se llene la sala hoy. Sepan que si、sí, hoy no entran, van a ver otras funciones de la misma peli. Se van a perder a Valentina.、Mm. Y la charla de después、mm. de la <risa> función. Pero no se cuelguen. Vayan un ratito antes de las 19:30. Hoy Bien.、Eh, las entradas son súper baratas. Y bueno, eso. Va, vengan, vengan, vengan. Sí, vengan, la entrada. En el precio. ¿qué, qué, qué, ¿Tiene sentido que digamos el precio porque、uh -huh. es tan barato a veces en c h Sí, es Un alfajor, v a y a n con lo que les、Exacto. sale un alfajor y van a <risa>、vale. ver qué les va a s o b r a r Bueno,、eh, segui, siguiendo con los agradecimientos, tenemos que、Dale. decir que esto fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante.、Eh, y que tuvimos apoyo de muchísima gente.、Eh, así que gracias, gracias es poco、eh, y mucho amor hemos recibido. Así que estamos. Gordas de amor、mm. y, y orgullosísimas de tener a Valentina acá. ¿Habías estado en, en Santa Rosa? Sí, vine cuando era chico. Hay, tenía... hay mucho para bicicleta.、Sí. Porque, <risa> que, que, que, claro, hay territorio para andar. No, bueno, vine de gira hace unos años con teatro y yo tenía un, un amigo entre. Yo soy de t r e l e w tenía un amigo entre Leu、sí. que se vino a vivir a Santa Rosa y éramos re, eran、ah. nuestros amigos y un día vinimos a visitarlos con mi hermana, pero estoy, te estoy hablando así. Éramos re chiquitas, pero ahí conocimos Santa Rosa a, a, para visitar a nuestros amigos. Bien, ahora te recibimos con frío. Refresco los datos de presente continuo、Rosales. hoy, siete y media de la tarde, como parte de la programación del Espacio Inca en Quintana, el 172.、Eh, va a estar Valentina Basi, s como está acá, va a estar hoy en la sala. Es la película que dirige Ulises Rosell, donde participan Lisandro Rosell, Valentina, Jeff Zorrilla y Farry Rosell.、Eh, dura 80 minutos. Y bueno.、Eh, y es ¿quién? una película sobre el amor. Me parece q también r e s c a t a r e s o porque、eh, por ahí la palabra autismo puede espantar a personas que no tienen nada que ver con el autismo, que es genial que la vean también. Es una película、sí. llena de humor, llena de ternura, llena de amor. Y en estos tiempos donde el odio、sí. está tan, tan este, en boga, me parece que el contrapeso es tan necesario. Qué mejor cierre para eso. Cierre. Gracias. m u c h a s Gracias.